Buenos medios días, ¿estamos bien? ¿Estamos al aire? Sí, ah, no, estamos con los problemitas del micrófono Resuelto ya, arrancamos Este solo negocios Hoy es lunes 17 De julio de 2017 La una de la tarde en los estudios De Radio LED Un día, el día del... Esto va a ser recordado como el día del fresquete, ¿no? Este lunes, obviamente, estamos en, estamos en invierno. Saludamos a, a Belén, nuestra operadora que hace sí con la cabeza cuando digo lo del fresquete. Pero bueno, hoy con 2 grados y medio bajo cero de sensación térmica. Eh, a la mañana, y este tema de la, de la ola polar y todo eso. Bueno, complicado. Hoy esto que deja de ser un chiste, obviamente y una anécdota climática cuando nos enteramos que hay ya muertos, uno en Mar del Plata y otro en Santa Fe, eh, víctimas de esta, de, de, esta, de esta ola por ahí del fuerte frío que se da en casi, todo, en casi todo el país o por lo menos en la zona centro y sur donde, eh, donde, hubo, donde hubo problemas con, eh, con el frío muertes, nevadas en algunos lugares como Sierra de la Ventana, Bahía Blanca por ahí que no son tan habituales de, ne de nevadas y con más problemas más al sur, en las zonas en las zonas de la Patagonia, donde, donde obviamente por una cuestión geográfica siempre hace frío, siempre hay nieve. Además, se agregan algunos inconvenientes, como ustedes habrán escuchado los fines de la semana pasada y, y el fin de semana, problemas en los aeropuertos, rutas anegadas. Bueno, un montón de cuestiones que tienen que ver con las fuertes nevadas en la zona de Bariloche, San Martín de los Andes, ahí en el sur del país, en la, en la Patagonia. Bueno. Así, así las cosas en este momento, ahora sin embargo en esta zona de la capital federal tenemos un lindo, un lindo solcito, un cielo despejado, una temperatura de 7 grados 2 décimas que va a subir a 9 grados alrededor de las 4 de la tarde y después ya va a empezar a bajar, alrededor de las 9 va a ser 4 grados, así vamos a estar con jornada eh, con con jornadas frescas, con jornadas frescas con temperatura de 0 grados a la mañana temprano, a la madrugada o de, eh, de, de, de temperaturas bajo cero también. Así que bueno, ahí estamos con cuestiones habituales del clima. Estamos en invierno, hace frío, ¿qué va a hacer? Lo que ustedes escuchan en mi voz y van a escuchar probablemente una serie de estornudos y más es una consecuencia de eso no contagio Belén cuando me saludó hace un ratito me, medio que me hizo cruz diablo porque me vio con los ojos llorosos pero es alergia, esto es 100% alergia, no hay refrío me tiene a mal tener la alergia así que sabrán entender si escuchan, escuchan alguna, alguna, cosa, alguna cosa rara al aire, algún bache si pido que corten, la verdad estoy lagrimeando y Con mucho estornudo. Bueno, así las cosas en este momento en el estudio de Radio LED en medio de ataques de alergia y otras, y otras cuestiones. Bueno. ¿Qué más en esta, en, en esta mañana? Hay mucha, hay mucha información. Vos sabés que tiene. que arrancó la campaña, me refiero a la campaña política para las PASO y después las, las elecciones legislativas de medio término. Y bueno, hay eh, casi todo lo que se dice y casi todo lo que se habla en este momento, en cualquier ámbito político, legislativo, incluso en el mundo de los negocios, obviamente tiene que ver con cuestiones electorales. Ya estamos así, estamos metidos de lleno en. En la, en la campaña y, y, y ahí estamos, casi todo lo que pasa tiene que ver con política hace un ratito Macri le tomó juramento a los nuevos ministros, destacó nuevamente el rol de la educación vos sabés que se trata de Alejandro Finocchiaro, que, es el que era ministro de educación en la provincia de Buenos Aires, ahora es ministro de ministro de la provincia y ahora es ministro de la nación en reemplazo de Esteban Bullrich que era ministro de educación de la nación y ahora es candidato a senador por la provincia de Buenos Aires eh, y también juraron eh, Carlos Viniolo en reemplazo de Julio Martínez que era, el ministro, eh, que era el ministro de defensa lo dije mal, Oscar Aguad que era ministro de comunicaciones, ahora va a ser ministro de defensa, en reemplazo de Julio Martínez que también se va como candidato en La Rioja así que, bueno así está todo el mundo electoral también impacta en lo que es el gabinete cuestiones que, que, ya, se, que ya se sabían, que ya, estaban, que ya estaban programadas, pero bueno que se efectivizaron hoy en el Salón Blanco de la Casa Rosada cuando juraron los nuevos ministros bueno ¿Qué más pasa por, por, estos, por estas horas? Bueno se vienen días, ya veníamos no complicados, ustedes saben todo lo que pasó con, con, con PepsiCo y la represión la semana pasada, todos esos hechos violentos que vimos ahí en, en Vicente López y todo lo que pasó ahí cerca de, de, de, de la fábrica de la marca esta de, de, de gaseosas y snacks y todo lo que, y todo lo que pasó con, con estos hechos repudiables, con trabajadores despedidos y después con una, con una represión, represión policial bueno, eso va a tener su correlato esta semana en las calles de Buenos Aires porque va a haber una marcha mañana por los despidos y el desalojo en, en, en, en PepsiCo así que también complicado día, complicado mañana en el centro de Buenos Aires además los piqueteros se van a movilizar el jueves por la emergencia alimentaria Del desarrollo, desde el Ministerio de Desarrollo Social Carolina Stanley y demás están, están con este tema, están hablando con los piqueteros Para ver si pueden evitar Esta, esta movilización y esta marcha Del jueves, pero, pero bueno nah, Obviamente que ya se viene la fecha Ya tenemos la fecha encima y por lo menos Hasta el momento va a haber movilización piquetera En el centro de la ciudad el jueves Mañana la izquierda convocó A esta marcha por Los despidos y desalojos en PepsiCo. ¿Qué más está pasando Por estas horas? Bueno, tenemos un tema con las leones ustedes saben que ahora el banco central va a tener va a afrontar mañana una operación de refinanciación vence el plazo de las levax se van a refinanciar esto esto esta refinanciación de levax es más o menos por 530 mil millones de pesos eh, obviamente esto en un contexto donde subieron subieron las tasas con idea de frenar la inflación está la, la, el tema inflacionario de las metas de inflación que se fijó el banco central están cada vez más cerca de no cumplirse está el tema del dólar bueno en este contexto Se subieron, eh, se subieron las tasas de, de, de referencia a 26-25% hace una semana. Ustedes saben, esto lo hizo el, el, el central. Así que la tasa de la LEVAC está en 26-25. Mañana se renueva el, el, el stock y se calcula que el vencimiento de el vencimiento este de mañana equivale al 60% del stock total de 890 millones de letras del Banco del Banco Central. Así que, bueno, mañana es la, la renovación. Vamos a ver cuántos ahorristas optan eh, por renovar las LeVAX o si se van al dólar. Bueno, por ahí el lunes que viene les vamos a dar un panorama un poco más un poco más más, más amplio de esta, de esta cuestión. Ustedes saben que eh, hubo, la semana pasada hubo una una, una, una estuvo en la información del de primer índice que mide los precios a nivel nacional del, re, del, del recuperado INDEC. Bueno, El primer informe completo año a año que de, de, con el nuevo índice del INDEC dio una inflación de eh, 1,2 para el mes de junio y fue la más baja del año, todavía es alta pero bueno, ya ahí se empieza a ver una, eh, una mínima recuperación en el tema inflacionario, hay que ver si se mantiene o no se mantiene en el oeste argentino se mantuvo se registró el nivel más bajo con 0,9% y en el Gran Buenos Aires el más alto con 1,4%, el promedio para todo el país da 1,2 son datos del INDEC con inflación la más baja del año pero Todavía alta Según los cálculos Y según estima el gobierno nacional Bueno Hoy en el, en el diario Ámbito Financiero hay una nota que firma El periodista Carlos Burguenio que dice que el gobierno estudia Copiar el plan de los notebooks a los celulares Sería después de octubre Esto es un plan de, de reconversión Similar al que se hizo con las notebooks Según el oficialismo el plan De liberación de las computadoras fue exitoso Hablamos de tema del, del tema de la importación De los impuestos obviamente Y en ese contexto van a buscar replicar Hacia otros mercados Y el de la, tel de la telefonía solar sería el próximo Ya calculan desde el gobierno Que los valores de los teléfonos podrían bajar 30% con este nuevo esquema Eventual de importación, hay que ver si Lo van a poner en marcha o no Todo esto enciende señales De alarma en Tierra del Fuego donde se ensamblan los equipos vos sabés que ahí hay toda una economía que tiene que ver con la fabricación o barra de ensamble del equipo porque no son fabricados, son ensamblados pero bueno, cada vez que se habla de abrir la importación definitiva a los teléfonos celulares, que eso implica que se dejaría de fabricar casi por completo acá en Tierra del Fuego se prenden señales de alarma desde allí, desde el sur de la Argentina por temas que tienen que ver con empleo y cuestiones que afectan a ese régimen espiritual. Especial de fabricación barra ensamble en la isla de Tierra del Fuego Veremos, es, una, es un adelanto que hace, que hace ámbito financiero en el día de hoy Diciendo que el gobierno podría analizar una movida similar a la que hizo con los notebooks Con los teléfonos celulares, veremos si ocurre o no ocurre ¿Qué más? Bueno, por estas horas si ustedes han visto en las redes sociales O son fanáticos de la serie, si no son fanáticos te enteraste igual ayer empezó una nueva temporada de Game of Thrones, hay todo un, hay todo un revuelo, porque ¿qué pasó? Hace unas semanas te contamos acá en Solo Negocios, hicimos una entrevista con eh, Javier Figueras que es vicepresidente para, la, para América Latina de HBO que nos contó de HBO Go, que es una aplicación que te permite ver, eh, ver HBO, ver todas las series incluso ver un canal en vivo desde tu teléfono celular y sin ser cliente de, eh, de HBO en ningún, en, ningún en, ninguna, en ninguna cablera. O sea, vos podés contratar HBO en este caso de manera individual por HBO Go. ¿Qué te permite esto? Desde tu celular, o desde tu tablet, o desde tu computadora, vas, se, haces, te sacas una cuenta, pagas unos, unos 9 dólares y pico por mes y tenés acceso a todos los contenidos de HBO de manera independiente a cualquier eh, contrato que vos tengas con una cablera Con la edición, DirecTV, lo que fuere Telecentro, cualquier cosa Que podés contratar obviamente en estas cableras El paquete de HBO, acá lo haces de manera individual En ese momento hablábamos con Javier Figueiras de, de cómo estaban Cambiando los contenidos y cómo en este caso Podías contratar una señal, de igual manera que contratas Netflix, bueno, y yo le mencioné En ese momento a Figueras de... HBO GO y cómo iba a ser Consumido y bajada la aplicación Y cómo iban a ganar eh, clientes Con Game of Thrones Que empezó ayer, bueno, qué pasó ayer con HBO GO Se cayó, no funcionó Ya desde un par de horas antes que empezara La serie, la, la aplicación Estaba caída, no funcionó y no levantó Nunca más, yo creo que la última vez que lo testé fue A las eh, un y pico, dos de la mañana y seguía sin funcionar Así que te imaginás el humor en las redes sociales No solamente en Argentina, en México Y en otros países, porque esto era para toda América Latina Donde contrataron Muchos dieron de baja Insultaban, dieron de baja Su, su suscripción a, a estos canales premium en, eh, en, sus, en sus canales, en sus operadores de cable y fueron y contrataron la aplicación y el día que aparece las series que más quieren ver se les cae, complicadísimo, vamos a ver cómo repercute esto en el futuro de esta aplicación porque la verdad, obviamente que se van a recuperar, es HBO, lo van a recomponer pero la verdad que es un golpe bastante bastante fuerte porque todas las expectativas y en la primera que tengo importante, me fallás, me dejás a gamba y ya muchos decían, yo desinstalo saco el contrato, que se vayan a donde ya sabés y todo lo demás, mucho enojo en redes sociales con HBO que no estuvo a la altura de las circunstancias en este primer gran desafío que tenía la aplicación para ver esta cadena de televisión premium más allá de las, de las, señales, de las señales y de los operadores de cable como dijo Sam puede fallar bueno tenemos vías de comunicación tenemos una cuenta ¿Qué me dice Belén? ¿Estoy hablando mal? ¿Me alejo del micrófono? Mirá el micrófono. Me gustaría que la escuchen a Belén como voz de locutora que me dice Mirá el micrófono, por favor. Esto lo hizo con una voz muy dulce, que si yo no miro a la ventana donde está el control, digo, qué amable, cuando la miro me pone una cara de odio y le salen rayitos de los ojos. Y no, no, me dice que no, no Pero bueno, sí, viste, me voy Me voy porque, te, ¿sabes qué pasa? Estoy estornudando Estoy a punto de estornudar Y me quiero ir Y después me contengo el estornudo Y ahí, y ahí estamos Pero está muy bien que me diga Que me acerque el micrófono Porque esto es radio, claramente Y hablamos por el micrófono, ¿no? Claro, muy bien, muy bien Bueno Teníamos vías de comunicación Una cuenta en Twitter Que es @solo_negociosweb Y tenemos una página en internet Que es www.solonegociosweb.com.ar Ahí en esa página Dentro de un rato Ni bien termina esta emisión de Solo Negocios Subimos el audio Para que lo escuches nuevamente online Que lo compartas en las redes sociales Links a los principales temas Que tratamos en este mediodía En Radio LED Nos quedaba pendiente Un, eh, un concurso que habíamos hecho con, las, con los amigos de Ice Cream Helado en invierno Hablábamos de lo rico Que es comer helado en invierno Bueno la gente de de, de ice cream que tiene productos buenísimos, tiene eh, un, eh, un almendrado que es genial, el postre princesa cookies and cream que es buenísimo y los bombones dulce de leche, ni te cuento, bueno. Y además tienen, eh, tienen todos los stores en Capital Federal Y después podés consultar en icecream.com.ar Donde podés comprarlo, los venden en los supermercados Riquísimos los productos de Ice Cream Bueno, nos acercaron unas órdenes de compra Las sorteamos por, por todas nuestras, nuestras vías de comunicación El sitio, los mails, las redes sociales y demás Y tenemos dos ganadores de... Dos órdenes de compra de 400 pesos cada una Ganan Barcelo H, que lo puso así Se, se, se comunicó por mensajito A nuestro sitio www.solonegociosweb.com.ar Y tenemos a Fabiana Angeloni Que por ser una de las seguidoras que se sumó Que escuchó el programa y se sumó en ese momento Hubo muchos que hicieron like, participaron todos Fabián Angeloni, por seguirnos Una nueva seguidora de Twitter de la cuenta arroba solo negocios web se ganó 400 pesitos En órdenes de compra Después le vamos a, mandar un, vamos a mandar un DM Para contarle de esta nueva noticia, si no nos estás escuchando Y Marcelo H, así se presentó Por el momento y sin apellido, que nos dejó Un mensajito en el sitio web Así que a él también le vamos, lo vamos A noticiar de esta dulce, novedad, que se ganaron 400 pesos para ir y reventarlos ahí en, el, en Ice Cream y comprarte lo que quieras, brownie, el brownie está muy bueno también, un alfajorcito tipo brownie con helado zarpado, bueno amigos, vamos a escuchar una tanda, un poquito de música y volvemos con más Solo Negocios, no se vayan Auspicia este programa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 Any man died of a big disease with a little name By chance his girlfriend came across a needle and soon she did the same At home there are 17 year old boys and their idea of fun Is being in a gang called The Disciples High on crack and toting a machine gun Search and kill everyone inside. You turn on the telly and every other story is telling you somebody died. A sister killed a baby 'cause she couldn't afford to feed, and it will send the people to the moon. In September, my cousin tried reefer for the very first time. Now he's doing horse. It's June. Uh. Time. baby, make a speech Star Wars fly, neighbors should shine at home, but if a night falls and a bomb falls, will everybody see the dawn, time, time. Sitting up when a rocket goes And everybody still Wants to fly Some say man ain't happy truly Until a man truly dies Oh why Oh why Sign Of time, uh, time. Mess with your mind. Heard before, it's too late. Let's fall in love, get married, have a baby. We're we'll calling late if it's a boy. Time. Time. Porque nada es personal, solamente se trata de negocios. Bueno, volvimos, 13.24.86. La temperatura subió un poquito, ¿eh? igual la sensación térmica sigue siendo de 7 grados, así que ahí estamos, fresquito. Bueno, problemas todavía, en algún, eh, problemas, eh, para decirlo de alguna manera, recién vigente, furiosa en Aeroparque con el tema de, de la cancelación de los vuelos, del cierre de, de, los, eh, de los aeropuertos en, en, algunas, en algunas ciudades del, del sur del país, Bariloche y demás, está. Estaba complicada la situación por la nieve Bueno, la gente, obviamente, si los aeropuertos tienen que... Aparentemente hay una cuestión de comunicación también, ¿no? Porque cuando nieva, los aeropuertos cierran acá Y en todo el mundo, cuando nieva mucho ¿Qué va a hacer? Pero bueno, sé que había gente que tenía programadas sus, eh, eh, sus... Sus vacaciones o su... Eh, su fin de semana de esquí o su semanita de esquí y está viendo que hay toneladas de nieve y bueno, están acá varados eso es algo previsible, pero aparentemente también hay problemas de comunicación con algunas líneas aéreas alguna cancelación de algunos vuelos o de cierre de los aeropuertos eso es lo que provoca un poco el enojo de la gente en principio pero ahí había escenas de bronca muy efusiva en el aeropuerto en el aeroparque de la ciudad de Buenos Aires bueno, vamos a hablar de Mercado Crédito Mercado Crédito es una plataforma Crediticia que acaba de sacar eh, que acaba de sacar mercado libre a través de, de, de su sistema mercado, mercado pago que es muy interesante porque da préstamos y, y, y otro tipo de soluciones financieras a los propios usuarios de Mercado Libre, de Mercado Pago en este caso, ¿no? también que es otro de los servicios de, de Mercado Libre. Muy interesante, muy disruptivo, eh, muy a tono con cuestiones que, están, que tienen que ver con Fintech y que tienen que ver con la mezcla esta de, de finanzas y tecnología, porque tienen, tienen un, un scoring especial, pero bueno, para contarnos todos los detalles de Mercado Crédito estamos en comunicación con Tomás Piusi, que trabaja en Mercado Libre y que está en estas cuestiones que Que tienen que ver con los créditos dentro de la plataforma de Mercado Libre. Tomás, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Sebastián, buenas tardes. ¿Todo bien, vos? Bueno, bien, bien, todo en orden. Tomás, ¿me contás un poquito cómo, cómo me, tu definición de Mercado Crédito? Perfecto. Bueno, Mercado Crédito es la plataforma crediticia de Mercado Pago, donde nosotros buscamos darle préstamos a nuestros usuarios, ahora actualmente a los vendedores de la plataforma, Donde la verdad que lo que buscamos es ofrecerle financiamiento A gente que nosotros veíamos que tenía una necesidad En una encuesta que hicimos en 2016 Vimos que el 75% de los usuarios tenían necesidades de, de capital de trabajo Para hacer crecer sus negocios Y nosotros con nuestro sistema podíamos ofrecerles un préstamo Bien, bien, bien, perfecto ¿Y cómo hace la, la calificación para saber si le das o no le das a, a, a, determinado, a determinado usuario? Bueno, eso es muy interesante porque nosotros con el uso de la tecnología podemos utilizar un montón de información transaccional de los usuarios. Tenemos todo su historial de ventas, sabemos hace cuánto venden en la, en la plataforma y entregan rápido los productos, cuál es su reputación. Y a partir de eso armamos un modelo de scoring propio que utiliza inteligencia artificial y, y podemos definir a qué usuarios les prestamos y a cuáles no dependiendo de su nivel de riesgo. Bien, bien, bien. Bueno, bastante simple en principio. Contame un poco, bueno es muy nuevo el servicio, lo tienen a partir de lo lanzaron en junio. ¿Cómo, cómo ha reaccionado el, los, los usuarios de, de Mercado Pago con esta opción? ¿La toman, no la toman? ¿Cómo está funcionando hasta el momento, en pocas semanas de, de, de, de funcionamiento? La verdad que nosotros lanzamos en el 2016 ya o sea, tenemos un poco más de un año de, de existencia Ah, mira vos está desde el 2016 yo pensé que este era más pensé que hacía menos tiempo que estaban funcionando mercado de crédito nosotros lo lanzamos ahora en, en 2017 en mayo a partir porque vimos que ya estaba funcionando muy bien y demás y decimos mandarlo a la prensa pero iniciamos nuestras operaciones en 2016 Ah, ok okay. Momento ok ya llevamos más de 400 millones de, de pesos prestados a más de 3.700 personas Bien, bien, bueno, por eso fue el anuncio formal, ahora a eso me refería, ustedes ya lo, venían, ya lo venían promocionando y usando dentro de la plataforma en no modalidad beta, pero sí probándolo a ver cómo, cómo funcionaba directamente ya, digamos, otorgando los, otorgando los, los créditos. Y, y contame, para, ¿para qué se usan este tipo? ¿Qué, ¿Quién es el perfil de, de, de adquiriente de estos créditos? ¿Y, ¿Y para qué lo usan? ¿Cómo es ese, ese vínculo con, con, el, eh, con la persona que solicita y a la que le otorgan estos créditos? Bueno, el perfil es el típico vendedor de, de Mercado Libre que tiene un negocio a la calle o que vende de forma online y principalmente respecto de, de las encuestas que estuvimos haciendo a los usuarios, lo usan para hacer crecer su negocio, ya sea comprar mercadería o establecer un nuevo producto o armar su página web. La verdad que la gran mayoría de los usuarios lo utiliza sobre todo para hacer crecer su negocio en todas las aristas que pueda tener. Bien. ¿Esto es algo que funciona solamente con los vendedores dentro del, mercado, dentro del mercado libre, del mercado pago o con los compradores también? Hoy en día estamos, tenemos el producto más desarrollado para vendedores y estamos dando los primeros pasos en préstamos a consumidores. ¿Y ahí cómo, cómo haces el, el scoring? ¿De la misma manera? ¿Es distinto? ¿Cómo seleccionás dentro de los...? De, de, de los porque vos los vendedores los tenés un poco más traqueados, ya sabés cuál es la, la, la valoración que tienen dentro del sistema, además. ¿Con los compradores cómo hacen? con los compradores el sistema es bastante similar obviamente no no tenemos información de sus ventas dado que no venden en la plataforma claro. pero sí tenemos todo el historial de compras de los usuarios entonces de alguna manera utilizamos esta información y e información que es pública de Score de Euros eh, Pero bueno, estamos recién dando nuestros primeros pasos. El producto que tenemos más desarrollado es el de, el de vendedor. O sea, básicamente, me imagino que después le haces un scoring por afuera de Mercado Libre, pero básicamente el, el, el, eh, la decisión de otorgar el crédito ya sea a un comprador o a un vendedor tiene que ver con, con el comportamiento de estos usuarios dentro de la plataforma. ¿no? O sea, cuando me, me, me imagino, cuando más, más usuario seas o más eh, eh, usuario asiduo seas, Más, eh, eh, más fácil traquearte y más fácil saber si te dan el dinero o no, ¿correcto? Exacto, esto es así. Nosotros obviamente utilizamos toda la información propia de nuestros sistemas, que este es nuestro principal diferencial. Eh, todo lo que es información del Veraz, es información pública que es puede ser cualquiera, claro. eh, nosotros podemos contar con este diferencial que nos permite conocer más al usuario y, y todas sus ventas o sus compras. Y, y contame un poco cómo funciona, ya que están usándolo desde hace más tiempo, por ahí en modalidad prueba. Eh, el, ¿La persona saca el crédito, lo va pagando y después saca otro? ¿Cómo funciona eso? ¿Ahí, ahí tenés eh, eh, gente que toma uno o más créditos? Sí, el impacto la verdad que es, es altísimo ahí creemos Nosotros vemos que 7 de cada 10 usuarios que termina de pagar un préstamo vuelve a sacar un segundo préstamo. ¿7 de cada 10? 7 de cada 10. Es, muy, es ahí, digamos, muy alto, muy alto. Exactamente, esto es un indicador súper fuerte de que los usuarios les está sirviendo y de que es muy útil para ellos. Eh, así que de alguna manera creemos que genera un gran impacto en nuestros usuarios. Bueno, estamos hablando con Tomás Piusi de Mercado Crédito. Tomás, ¿y cuánto, cuánto prestan? ¿Cuáles, ¿Cuáles son los montos, los topes, los rangos de dinero que prestan? Hoy en día el monto máximo que prestamos es de un millón de pesos Obviamente el monto varía dependiendo de tu nivel de ventas. No es que le hacemos una oferta específica Hacemos una oferta específica a cada usuario Respecto de su nivel de ventas, nivel de su riesgo y demás Ok, ¿y el promedio en cuánto está más o menos? El promedio está en 85 mil pesos aproximadamente Bien, y, y, y, y contame cómo, son el, cómo es el tema de las tasas. Vos le prestas 85 mil pesos, ¿a qué tasa? ¿Cómo están fijadas las tasas? ¿Las fijan ustedes? Porque obviamente que tiene que ser una tasa bastante más conveniente que una tasa bancaria, me imagino, ¿no? Sí, las tasas, las tasas son competitivas. Eh, lo que tenemos que tener en cuenta en estos casos es el perfil de riesgo de cada uno de estos usuarios. Muchos de los usuarios a los cuales les damos un préstamo, les otorgamos un préstamo, en el sistema tradicional no podrían alcanzar un préstamo, entonces las tasas son acordes a su nivel de riesgo. Bien, bien, bien, perfecto. Bueno, interesantísimo esto porque realmente es, es, algo, es, es una de las metas que tenía Mercado Libre, lo he entrevistado alguna vez a Marcos Macalperini, me contaba esta cuestión que es el CEO de Mercado Libre, el fundador, el presidente de la compañía también. Bueno, es, es uno de los objetivos, para ese lado va Mercado Libre, esta relación, esta intermediación eh, eh, menor que hace al... Sacar, digamos, al, al, al en este caso los créditos, digamos, sacas al banco del medio si querés en algún punto, o le ofreces alguna alternativa además del banco a los clientes, no es que lo sacas, pero digamos, le das otra alternativa al cliente y empiezan a funcionar de alguna manera como un banco también, sin serlo. Obviamente, pero tenés un sistema de pagos y tenés un sistema de créditos dentro de la plataforma. Exactamente, sí. Nuestra idea es dar una alternativa más a estos usuarios que por ahí hoy no tenían acceso eh, y creemos que estamos pudiendo alcanzar a los usuarios de una manera que les sirve. Bueno, perfecto. Tomás, te agradezco mucho por la charla. Te mando un saludo grande. Muchísimas gracias, Sebastián. Chao, hasta luego. Hablamos con Tomás. Piusi de Mercado Crédito una de las herramientas que brinda Mercado Libre, en este caso de créditos dentro de su propia plataforma de e-commerce, de la plataforma de compra y venta de productos de Mercado Libre ahora tenés esta opción para sacar un crédito, ya seas comprador o seas vendedor, escuchamos música y volvemos en instantes Volvimos, 13.39, 8.6 la temperatura en este momento en la Ciudad de Buenos Aires, la, la sensación térmica más bajita, eh, 7 grados, fresquito pero sol en este momento en el barrio de Palermo, vemos por la ventana de Radio LED, o mejor dicho, no vemos por la ventana de Radio LED Nubes, está todo el cielo celeste, está por lo menos esta porción grande que nos toca ver desde acá, desde el... De estudio de la radio. Bueno, casos de emprendedores, decía el CEPA recién. No vamos a hablar de un caso concreto, sí, vamos a hablar de, de, una, de un anuncio que se va a hacer. Eh, que se va a presentar hoy a la tarde. En, eh, en WeWork, ahí en la Torre Bellini. Va, se, va, se va a lanzar eh, algo que se, llama como, que se llama Pasaporte Emprendedor. Digamos. Es, es un programa orientado a micro, pequeño y medianas empresas de base tecnológica que quieren desarrollarse en el exterior con mira afuera, con mira exportar es algo que, eh, que están, eh, que están eh, desarrollando la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional junto a Endeavor y que también tiene el apoyo del Ministerio de Producción de la Nación para que nos cuenten un poco más de esta cuestión del pasaporte, del pasaporte emprendedor estamos en comunicación con María Julia Bearsi que es directora ejecutiva de Endeavor María Julia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, eh, nos contás un poquito esta, esto que van a anunciar hoy, que ya, está, ya, está la, ya estaba la convocatoria abierta, pero hoy va a ser la presentación a la tarde. Eh, ¿Qué es esto de Pasaporte Emprendedor? Sí, muy bien, como bien decís, eh, la convocatoria está abierta, es para todas las empresas eh, pequeñas y medianas de base tecnológica que quieran eh, que tengan visión de, de exportar y tengan ganas de trascender las fronteras. Eh, este programa es para ellas. Como bien dijiste, lo organizamos con la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y contamos también con el apoyo del Ministerio de Producción. Hoy a la tarde lo lanzamos, si bien ya están abiertas las inscripciones y todos los interesados pueden, a través de la página de Endeavor, eh, dejame que te la diga, es www.endeabor.org.ar Correcto. Encontrar las bases y condiciones para participar. Eh, y la idea de esto tiene que ver con, o tiene por objetivo, eh, consolidar a, a las empresas que, bueno, esto, que tengan ganas de trascender las fronteras, eh, van a participar de este concurso. Eh, un primer filtro vamos a, vamos a filtrar unas 60 que tengan el potencial más grande, o sea que sean las más interesantes para representarnos en el exterior y, y también que tengan más oportunidades de estrechar vínculos y potenciar y generar potenciales negocios en el exterior y vamos a hacerles un programa de capacitación muy interesante eh, con miembros de la red Endeavor con mentores y con capacitadores que van a que van a eso, justamente, contribuir al fortalecimiento de estas empresas y a que se preparen mejor para representarnos y para representarte también en el exterior. Claro, eh, justamente es una de las grandes metas, ¿no? Es decir, bueno, tengo que hacer algo, desarrollo un sistema, un software, una aplicación, o, o doy algún servicio vinculado con, con, con algún servicio online y demás, pero, pero bueno, el gran, uno de los, grandes, uno de los una de las grandes barreras, además de otras, obviamente, es duro el sí. camino del emprendedor, todos lo sabemos, pero uno de los sí. grandes desafíos, dado los tiempos es, bueno, eh, vas a cualquier evento de emprendedores que organizan ustedes u otro y, y hablan de la internacionalización de la internacionalización mirar, <risa> sí, entre el resfrío que tengo y la palabra complicada es un, <risa> es un trabalengua, bueno, te no, pero digamos, claro, esta cuestión de, de, de, de, de ampliar los horizontes ¿no? de que bueno, el, el mercado es, es el mundo pero exacto. también es difícil, así que es muy interesante lo que están haciendo, Esto, porque de hecho lo que hace es acorta un poco ese camino, facilita un poco ese camino hacia la internacionalización Bien. Eh, así que por eso los invito a participar porque la verdad es que, que vale la pena lo que, lo que vamos a hacer en conjunto con la agencia es, ya hay varios, varias, varios eventos también como los que organizamos nosotros pero fuera del país hay uno a principio de octubre en España hay otro muy famoso también en San Francisco en el mes de septiembre entonces está pensado para eh, para que hagan su desembarco en esos eventos ¿no? que, que digamos que esos eventos también propician muchísimo la generación de contactos, la ampliación de, de redes con, con, posi con posibles inversores o clientes entonces está bueno que, que llevemos y que la agencia lleve empresas que, eh, bueno, que estén bien preparadas para eso. Entonces, bueno, por eso es que hay una convocatoria, hay ciertos filtros y también hay una capacitación y, y un training que tiene que ver justamente con eso, con, con presentar las mejores propuestas para, que, nada, para ampliar las oportunidades y también para que quedemos bien posicionados como país. Bien, bien. Exterior. Bueno, te anotás en la página de Endeavor, entonces es Exacto. gratuito, obviamente. ¿Cuánto dura esta capacitación? Eh, la capacitación son, son seis encuentros, así que van a estar distribuidos a lo largo de dos semanas, haremos tres por semana, eso también lo pueden encontrar en las bases y condiciones, pero eso, para eso hay que presentarse bien y hay que pasar un filtro. Bien. Eso no es para todos, en principio sí, invito a todos a presentarse y, y bueno, estar atentos si, si pasan el primer filtro para acceder a, la, a las capacitaciones que van a estar muy buenas. Bueno Julia, la última aprovecho tu, tu experiencia y la experiencia que tienen desde Endeavor, ya que estamos hablando de este, de, este, de, este, de, este, de este proceso de mirar para afuera, de ser globales, contame uno o dos casos que vos te parezcan interesantes contar de empresas que lo lograron, eh, que, que, que fueron, que son empresas chicas de base tecnológica en este caso, por ahí no pero digamos sí. que, que vos te parezca que sean interesantes para contar y para aquel que nos está escuchando que entienda concretamente qué se puede lograr con, con mirar al mundo, con ser global. Contame uno o dos casos de Endeavor sí, o, o no de Endeavor sí. que te parezcan interesantes. Bueno, te cuento uno, el caso de Iwana Fix, es muy interesante. Los es hemos una... entrevistado acá, claro, ah, sí. Ah, bueno. Sí, sí. Bueno, quizás soy medio reiterativo No, no, no por, no, por favor, por favor, eh, re repetilo, repetilo que siempre bueno, viene bien. es una plataforma de base tecnológica fundada por dos jóvenes argentinos que lo que hacen es eh, desarrollaron un sitio donde se encuentra la oferta y la demanda de servicios para mantenimiento de tu casa o de oficinas. Eh, entonces, esto lo están hoy también de la mano de clientes eh, grandes, internacionales, de grandes compañías que tienen que... que digamos, hacer el mantenimiento de sus, de sus locales o, le, o de sus oficinas en varios lugares del, punto, del mundo, sobre todo en Latinoamérica, han podido expandirse hacia otros países rápidamente. Primero porque tuvieron desde el principio una visión global, o sea, de, de convertirse en una empresa global. Y después porque también tienen la posibilidad de crecer de la mano de compañías, por eso es tan importante, o sea, de la mano de grandes clientes. Por eso es tan importante esto de la generación de una red, de lo que llamamos la network, eh, interesante. Bien. Y después porque el negocio de base tecnológica también permite escalar más rápido y quizás con menos, eh, menos recursos entonces esta es por eso bueno este, este concurso que estamos hoy planteando con la agencia tiene que ver con empresas de base tecnológica bien bien María Julia Exacto te saco te saca, es, es muy, muy, muy interesante bien te decía te saco un segundo por, de esta cuestión que tienen que ver que, que van a presentarlo hoy a las 18.30 ahí en WeWork en la Torre Bellini sí. Eh, sí. en Esmeralda 950 ahí va a ser la presentación de este pasaporte sí. emprendedor te, te saco un segundo de esto para aprovecharte ya que estamos hablando y que me cuentes algo sí, bueno. de, de Endeavor en qué andan y sobre todo me interesa tu visión de, de, de cómo estás viendo el ecosistema emprendedor. Sabemos que de un, de un tiempo hasta parte, sobre todo desde, desde, la, desde, la, desde la asunción de Macri, algunas cuestiones económicas que se fueron, que se fueron dando, hay mejores perspectivas para el, para el, para el ecosistema emprendedor, está la, sí. ley, la ley de los de emprendedores y demás. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ven ustedes el ecosistema en general desde Endeavor, que siendo parte, obviamente, de, de, del ecosistema? Claro. claro que sí. Bueno, como bien decís, me parece que el contexto hoy... Eh... Esto genera buenas perspectivas, es un contexto mucho más favorable que hace algunos años, el, el, el hecho de que se haya sancionado la ley de emprendedores me parece que es muy positivo. Eh, y después hay, hay un sinnúmero de organizaciones que hoy trabajamos en pos del fortalecimiento y el desarrollo de, de nuevos y de emprendedores existentes, así que hoy eh, el que busca encuentra, digamos, hoy hay mucho, mucho soporte para emprendedores. Eh, así que los invito a sumarse a todos porque es realmente un buen momento con, con buenas perspectivas y, y un contexto que, que ayuda. Bien, bueno, María Julia, te mando un saludo grande. Dale, un beso. Gracias por la charla. Gracias por el espacio, no, gracias a vos. Un beso, nos volvemos a hablar. Hablábamos con María Julia Bearsi directora ejecutiva de Endeavor, sobre este pasaporte emprendedor que van a presentar hoy a la tarde. Entrás a la página de Endeavor si querés más datos podés inscribirte ahí después te van a te van a seleccionar y te van a hacer esta, esta capacitación si, sos, si resultas aprobado para eh, eh, para mentorearte para ayudarte a que tu negocio que tu proyecto tu emprendimiento pueda tener una rápida salida a los mercados globales a eh, a, a poder vender Rápidamente productos y servicios Desde Argentina para el mundo Puntualmente en este caso para Empresas de base tecnológica Bueno amigos, escuchamos Una tanda, un poquito de música y ya venimos con el Último bloque acá en Solo Negocios Ya volvemos Auspicio este programa Internet para encontrar a tu tocayo En otro lado del mundo Internet para que todo suceda Arnet y personal Más información en personal.com.ar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 Radio LED, una nueva forma de entender la radio. Nos estamos despidiendo ya de este solo negocio Se estaba viendo un informe que hizo el, el diario Encronista con, base, eh, de, con datos de una consultora que se llama Focus Market Especializada en consumo Y tiene que ver con las vacaciones El informe dice que salir con los chicos este año es más caro Pero que no aumentó tanto desde el 2016 están haciendo un cálculo más o menos? Que para un entretenimiento básico, donde es el molso de una familia tipo, este año podía arrancar en dos lucas, un poquito más de dos lucas, casi dos lucas, cien, dos mil cien pesos. Ahí cuentan, mirá. Van a contar 4 entradas al cine 3D Que son 800 pesos Después un balde de pochoclos con cuatro gaseosas Y algunas golosinas, ahí se te van casi 300 pesos 4 combos de comida rápida Unos 500 pesos Después algunos, algunos juguetes, 180 Y el estacionamiento, 300 pesos Esto más o menos en un shopping, en un cine Ahí se te van los 2100 pesitos Según la cuenta que hace La gente de Focus Market Y que publica El diario El Cronista, muy interesante Bueno, ¿qué más, datos sobre el, el Mundo de la, de la telefonía celular El primer semestre cerró con, con un par de puntos Por debajo de las ventas que el mismo periodo Del, del año anterior Estos es ventas de equipos celulares Y esto se justifica obviamente con la baja general Del, del consumo El segmento que mejor está dentro de lo que son las gamas de smartphone es el que va entre los 5.500 y los 7.500 pesos. Ahí en ese, en ese, en ese, en ese segmento no, no se registra caída de, de, de, las, de, las, de, las, de las ventas. Así que bueno, ahí tenés, eh, tenés un segmento que en el primer año, el primer semestre del año está complicado. En el mercado dicen que va a mejorar para la segunda mitad del año. Vamos a ver si eso... Si eso va a pasar, se estima que el año va a terminar con unos, con unos 12 millones De equipos vendidos al año, pero lo que pasa es Que ahí adentro hay un mercado Negro, están contando todo el mercado De celulares, hay un mercado negro Que representa casi 3 millones y medio de equipos De los 12 millones que se van a vender Al año, 3 y medio están en el mercado negro Eso tiene que ver con equipos que Se, se, se, se traen de contrabando O se venden por vías No eh, convencionales Bueno amigos, nos vamos a retirar Recordamos el concurso de Ice Cream, lo ganó Fabiana Angeloni que nos escribió por Twitter y Marcelo H que nos dejó un mensaje en www.solonegociosweb.com.ar Nos vamos a ir, nos despedimos hasta dentro de una semana cuando comience, cuando arranque otro Solo Negocios. La mejor semana para todos, abríguense, nos reencontramos el próximo lunes acá en Radio LED. Adiós.